Día a todos, hoy se conmemora el día del veterano de guerra y de los caídos en Maquita. Es solamente eso, no es otra cosa. Entonces quiero en primer lugar enviarle mi más profundo respeto y admiración a los combatientes de Magdalena, que se encuentran aquí presentes y a todos los que fueron malignos en segundo lugar recordar y pedirle a Dios que tenga en la gloria y que sea un eterno honor y gloria a los que dieron la patria por la República Argentina ahora quiero tomarme un minuto o menos si es posible porque la persona que voy a mencionar no merece más que eso y no merece que yo hable de esa pero soy veterano de Malvinas y lo tengo que decir En estos días el mundo conoció unas declaraciones muy desafortunadas De la señora de Pastor Para los que no los conocen, es Bonafini Quien dijo que todos los que fuimos a Malvina, a Malvina éramos fachos Término que utiliza para dirigirse a cualquiera Y que debíamos haber muerto todos Que no debía haber vuelto ninguno entonces me sumo al gran repudio que se le hizo en todo el país, en todas las provincias, todos los centros veteranos, quiero sumarme a ese grandísimo repudio y desearle que diga lo poco que le queda, lo más feliz que pueda. También quiero hacer un agradecimiento que tengo muy demorado, esto tendría que haber sido hace mucho tiempo, y es a los docentes porque estoy convencido que si no hubiera sido por los docentes y directivos de los colegios nosotros no podríamos haber hablado tanto, tanto como hablamos estos 32 años siempre nos invitaron, siempre hablamos, siempre nos dieron la posibilidad de hablar así que es un agradecimiento muy grande a los docentes también a los gobiernos municipales que pasaron esos 32 años porque venimos a esta plaza 32 años nunca dejamos de venir siempre se realizó el acto y hoy queridos veteranos tenemos que estar contentos porque no somos tan poquitos como éramos los primeros años quiere decir que lo estamos logrando lo vamos logrando y lo que tanto me lamo que es el recuerdo permanente a los caídos no se olvidará más. Ya tenemos muchos herederos que van a continuar con esto y lo no van a permitir que se olviden de los que cayeron en Malvinas. Cuando me referí al repudio, quiero agradecer y no es por política, porque yo estoy muy lejos de la política, y menos en esta cuestión es a la juventud radical. Que también ha hecho expreso públicamente el repudio de esta señora. Agradeció también al señor Raúl Lozague, que nos permite contar con representantes del Cuerpo de Granaderos del Regimiento del General San Martín, que no es poca cosa. Son guardia presidencial, pero también son custodios de la patria. y lo que les pido es que buscan con orgullo en su uniforme toda su vida y finalmente voy a responder una pregunta que me alegró tanto que me hayan hecho estos días no paro de responderla, creo que hace una semana vine de Malvinas, diez días y todos me preguntan lo mismo y me ha hecho muy bien así que les agradezco a todos algunos están acá, otros no pero todos me preguntaron cómo me había ido y la verdad que me fue muy bien me hizo muy bien haber ido los días atrás no tuve un poco de miedo si bien nos preparamos un año antes para hacer este viaje los últimos días tuve un poco de miedo para ver qué pasaría el día que llegué ahí pero bueno las situaciones hay que enfrentarla y Allá fuimos, y les decía, me hizo muy bien, ha sido un viaje muy sanador, muy curador, eh, ese dolor tan fuerte que llevaba en mi alma, lo he dejado en el cementerio de Malvinas, No puedo explicar, no lo podría poner en ese lugar a ustedes con palabras lo que significa estar ahí. Es estremecedor. Yo no pude parar de llorar y gritar y... Bueno, me caí y me dejaron mis amigos que llorara todo el tiempo que quiera. Bueno, se ve que lo necesitaba. Otro de mis compañeros les pasó en otros lugares... Pero creo que ahora, después de este viaje, después de 32 años, ya tengo 52 años, quiero vivir un poco mejor, quiero que mi familia viva mejor, demasiado le hice sufrir. Entonces, con esto, creo que dejé todas esas cositas que me molestaban y me hacían tanto daño. Y. conocí lugares. Que no había estado, escuché relatos demoledores de mis compañeros, visité lugares que yo sí había estado, algunos están iguales, otros no, y después de escuchar a mis compañeros también me convencí más de los. Grandes héroes que tiene la nación argentina Cómo han peleado Cómo han entregado sus vidas La guerra de Malvinas fue la última guerra convencional de la historia de la humanidad No va a volver a repetirse una guerra como esta Hoy se aprieta un botón y se lanzan misiles de continente a continente En Malvinas llegaron a pelear hasta con bayoneta. como se hacía en las guerras de la independencia tuve la oportunidad de caminar por el monte donde combatió Marcelo Mengarelli. ustedes no se imaginan lo que es eso no se imaginan lo que es pasar dos meses ahí acompañamos a uno de nuestros compañeros que había estado cerca de donde estuvo Marcelo y nos contó todo eso es tremendo Por eso no tengan dudas que Argentina tiene héroes, pero muy grandes, muy grandes. Eh, son estos últimos héroes que han dado esta batalla por la independencia de nuestra nación. Yo les agradezco mucho que sigamos viniendo todos los 2 de abril. y repito mi admiración y mi respeto por todos ustedes Daniel, Juan Carlos, Marcelo, Juan Carlos Riviera. Es un honor vivir con ustedes y la vida me ha creado con ustedes un lazo de hermandad, se puede decir. Cuando llegué el otro día me estaban esperando ahí en la rotonda. La primera que abracé fue mi madre. Con mis hermanos fue todo muy lindo pero cuando me abracé con Juan Carlos Rubira no podíamos parar de llorar fue inmediatamente era llorar desconsoladamente y decir que hay otra cosa que nos une y me alegro que así sea por eso mi vida junto a ustedes tiene algo especial Y no se olviden de los que cayeron en Malvinas. Honor y gloria eterna, respeto, eh, todo lo más grande que podamos ofrecer, hagámoslo con los argentinos que dieron la vida por la patria. Muchas gracias. A 32 años del suceso sigue...